tiene la palabra estimados amigos oyentes que Dios le bendiga en este día oiga la palabra de Dios para ser bendecido oiga este programa en el cual nosotros queremos y rogamos y pedimos y oramos a Dios para que sea un buen día todos los días Sí, que hoy la bendición de Dios esté presente en su vida pero crea al que cree, todo es posible y conforme su fe será hecho. En esta mañana, estimados amigos oyentes, quiero y deseo que juntos adoremos a Dios, que juntos tengamos la bendición de Dios a través de su palabra, porque los días son malos. Los días son malos y no van a venir días muy buenos, a no ser que usted esté protegido bajo las alas del Altísimo. Para ustedes entonces en esta mañana Yo voy a dedicar y voy a leer Un salmo, un salmo precioso ¿Ya? El salmo 32 Salmo 32 dice así viven Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Te haré entender y te enseñaré el camino En que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seáis como el caballo O como el mulo sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestro y con freno Porque si no, no se acercan a ti Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¡Alegraos en Jehová y gozaos justos! Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Salmo 32. Amados amigos oyentes, agradezco mucho Que usted esté conmigo En esta audición Es una Un programa cristiano Evangélico Pero que es dirigido Por cristianos evangélicos Guiado por cristianos evangélicos Rogado a Dios para bendición Por nosotros los cristianos Evangélicos, pero Deseamos que llegue a su casa En la más libre En la más For, la forma más limpia de poder llevarle la santa y bendita bendición de Dios para usted eso es lo que queremos deseamos bendición para Dios, de Dios para usted, que este programa sea una mañana en el cual este programa le traiga la bendición y se sienta bendecido pero también Deseamos que la palabra de Dios sea guardada en su corazón Como en el nuestro Como también deseamos compartir nosotros Himnos, cánticos, alabanzas de Dios Y deseamos también compartir La predicación El mensaje El recado que Dios tiene para nosotros Para usted y para nosotros Todos los días Por esto que este programa que se llama Manantial de Fe está siendo escuchado, oído, analizado, querido, amado por tantas personas aquí en Puente Alto. Hay muchas radioemisoras evangélicas, aquí en Puente Alto hay varias, y otras radioemisoras también que no son evangélicas, pero sí permiten que haya un programa cristiano evangélico, como esta radio, a la cual nuestra iglesia ama esta radio, esta dirección eh, a quien dirige esta radio emisora como también a quien está en los controles oramos por ellos y oramos por usted usted sabe, todos los días oramos por usted porque el, el objetivo de este programa radial de la iglesia apostólica unicista de Chile es que usted sea bendecido alcance la bendición que trae el evangelio bendito de nuestro señor jesús y por eso que es misceláneo en sus en su programación o sea tiene una diversidad sí diversidad de las cosas cristianas del buen entender del buen parecer y del buen andar y del buen actuar todo esto queremos y deseamos para usted en la más profunda o en la más simple comprensión, que pueda comprenderlo hasta un niño que esté escuchando este programa, como el más adulto, el más lego. Que Dios les bendiga. Entonces en esta mañana traigo para ustedes un precioso himno. Ah, lo va a cantar Dani Berríos Oh, sí, sé. Sí. Este himno se le llama El Buen Pastor. Escúchelo, qué lindo que es. Hey precioso himno, el pastor, el buen pastor, ¿Quién es? Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor, él es el buen pastor, el buen pastor que da su vida por las iglesias, por, por, perdón, por las ovejas, hoy en nuestra iglesia tenemos reunión, tenemos un culto, culto de adoración a Dios, tenemos hoy día eh, un culto bendecido en el cual. Tenemos tiempo para abrazarnos, tenemos tiempo para poder eh, conversar un poco, porque, porque es un culto, un día de semana, en el cual algunos tienen tiempo, otros no tienen tiempo. Le convido, la calle José Victorino Lastarria, número 630, población Pedro Aguirre Cerda. Sí, allí estamos nosotros adorando a Dios, cumpliendo, ¿no es cierto?, con nuestro, no, a ver... No, no es cumplir el deber, es porque le amamos a Dios Esa es la verdad de las cosas Porque amamos a Dios Porque Dios existe Bueno, que Dios le bendiga Entonces está convidado José Victorino Tarrias, Número 630 Esto que voy a decir es de mi parecer Ayer, en las noticias, se dio a conocer que se ha aprobado el AVP, que es Asociación de Vida en Pareja. Mire, como pastor, tengo la obligación moral y espiritual de darle a entender mi parecer. Es de mi parecer y creo que de todos los pastores cristianos evangélicos y también pienso que de todos los que se denominan cristianos creo que vendrán grandes cosas y lo anuncio desde ya ya lo dijo un pastor allá en el congreso y se cumplió al pie de la letra ¿por qué? porque este país está cayendo cada vez más cada vez más profundo en el hoyo del ciénigo cenigoso, del barro cenegoso Ahí está cayendo. Con esta ley que se ha hecho, es una ley. Sabemos que hay personas que tienen esta desviación. Sabemos, pero hacer una ley, esto ya es algo que ultrapasa los, los límites morales este país ha ido cayendo más y más creo que vendrán grandes cosas lo anuncio vendrán calamidades sobre esta nuestra querida nación ¿Por qué? porque los legisladores que hicieron y aprobaron esta ley ellos la hicieron y ellos aprobaron esta ley ellos serán los responsables delante de dios y delante de este chile por las calamidades que vendrán sobre esta nuestra querida nación se dice que la mayoría manda y no ha sido verdad no es verdad no son mayoría ellos o ellas no son mayoría mayoría son los que llevamos una vida correcta que creemos que un matrimonio es uno, entre un hombre y una mujer pero han desviado la ley y la han aprobado la ley estos legisladores del de más alto al más bajo hace tiempo que Dios viene avisando y previniendo de las consecuencias de dar paso a estas conductas licenciosas ahora se le ha dado licencia se le ha dado permiso los cristianos evangélicos hemos sido burlados por quienes nos visitaron en nuestros consejos, en nuestras unidades pastorales, nos visitaron y nos prometieron. Y nos prometieron no dar su voto a la aprobación de esta ley que hoy es ley. Ellos prometieron, por lo tanto nos han burlado, por lo tanto ellos han transgredido. La palabra de honor. O sea, su honor no era honor. No le voy a poner calificativo, póngale usted. Dios ve y es justo. Y di Dios no será burlado. Porque ellos pensaron que venían delante apenas de pastores. o De cristianos para tener el voto. ...para que ellos fueran elegidos y tuvieran un sueldazo. Pero han transgredido la ley más santa de Dios... ...hombre y mujer. La transgredieron e hicieron una ley diferente... ...ley de los hombres. Dice en Romanos capítulo 6, el versículo 23... ...la consecuencia del pecado es muerte... Y es un pecado con ley Ha sido una ley hecha para que el pecado abunde en esta nación Y eso va a hundir esta nación Mire, en Ucrania, usted puede entrar al internet En Ucrania se cansaron de tanta inmundicia que había Tanta guerra, tanta violencia, tanta sangre derramada, tanta mentira Y en Ucrania eligieron a un pastor, un pastor evangélico como presidente. Puede usted ahora verlo. ¿Por qué un pastor evangélico? Porque nosotros decimos la verdad y queremos estar en la verdad con Dios primero. Sí, y si tenemos la verdad con Dios, la tenemos para con nuestros semejantes. Y mire aquí en el Paraguay. Hace pocos días atrás, aquí en el Paraguay, aquí se quita mmm, algunos miles de kilómetros solamente... En el Paraguay se arrodillaron en el Congreso Usted puede buscarlo en internet Se arrodillaron en el Congreso Para pedir perdón a Dios por la nación Estas naciones van a surgir Estas naciones van a ser protegidas Estas naciones va a ser dignas de vivir Y aquí en Perú Hace algún tiempo atrás derrocaron, desecharon esta ley perniciosa para la nación ¿Sabe por qué? Ahora Perú, mire, Perú está surgiendo, surgiendo Uno de los países que estaba más hundido ahora está surgiendo Porque la bendición de Dios está con aquellos que están al lado de Dios No lo digo solamente para la bendición material, humana ¿eh? De cosas, tener cosas, una mejor vida No, pero sí, moral, espiritual Aquella que bendice las familias Porque Dios le dio una, una promesa a Abraham Que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra Y familia se hace entre un hombre y una mujer No me venga a decir que no Porque así es Dios cuide a los que adoran a su nombre Y los que quieren vivir una vida con honor Honesta, sí Que Dios nos ayude Oremos por nuestro Chile Se está yendo para abajo en lo moral Con estas leyes impías ¿Y quién las ha colocado estas leyes? Ahí vea usted Y cuidado con su voto Dios le ayude, estimados amigos cristianos Cristianos católicos, cristianos evangélicos Cristianos de todo índole cristiano Si usted es cristiano Es porque usted cree en la Biblia Sagrada que habla de Cristo Sí, Dios les ayude Es de mi parecer La palabra de Dios Que nos habla tan perfectamente La voy a leer Pero antes quiero Felicitar a una hermana de nuestra iglesia Sí, nuestra querida y nuestra amada hermana en Cristo María Boisin. Hoy está de cumpleaños. Un aplauso para ella y para toda su familia, fieles al Señor durante muchos años. Oh, sí, los conocí jovencito. Me conocieron muy joven a mí también. Hemos permanecido en el camino del Señor. Hermana María Boisin, que es su cumpleaños, que hoy cumple más un año y comienza un año de vida Que sea la claridad de Dios, la bendición de Dios. Sí, que sea un camino, como siempre ha sido, el camino hacia arriba, hacia el cielo, hacia la bendición final. Que Dios le ayude. Su familia ya es bendecida por tener una madre como usted y su esposo es bendecido por tener una esposa como es usted. Y nuestra iglesia es bendecida con tenerla usted como nuestra hermana en Cristo Jesús. Aquí está la santa y bendita palabra de Dios que voy a leer para usted. Escuchábamos el himno, el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor. Le voy a leer en la Biblia Sagrada, donde está, donde dice al respecto del buen pastor. ¿Ah? Donde se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18. Voy a leer del versículo 10 al 14 que dice así, en el nombre de Jesús mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentre, o que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, amén oh como lindo este lugar también está escrito este mismo relato en Lucas el evangelio según San Lucas en el capítulo 15. Dios apresenta aquí la oveja como que fuera, ¿no es cierto?, aquel noble animalito que no tiene incisivos o caninos o colmillos, sino que tiene dientes y que tiene menos que dientro todavía, es ¿eh? una encía dura en su boca que no puede morder para hacer daño que no tiene garras para hacer daño sino que tiene esa lana que sirve para vestir al hombre que sirve para abrigar al hombre sino que tiene también leche para dar a sus crías o al hombre también oh qué precioso es pensar en un corderito, en una ovejita. Es lindo, da ganas de abrazar. Hay una hermana en nuestra iglesia, nuestra hermana Marina, cuando fuimos a una parcela de, de, de un tío, de un hermano de la iglesia, había un corderito y quería abrazarlo, quería abrazarlo, lo trajeron, lo abrazaba. Qué lindo. ¿Sabe qué? Así es delante de Dios. Nosotros, nos ve Él como el pastor y nosotros como sus ovejas Dios nos ama no quiere que el lobo venga y se meta en el corral o en el aprisco y mate a las ovejas el lobo está ahí se apresenta muchas veces con piel de oveja parece que fuera muy bueno parece que fuera mansito hasta de vez en cuando se arrastra en el suelo el lobo Y come un poquito de pastito por aquí, por allá Para engañar a la oveja Porque las ovejas son crédulas Las ovejas creen Va una adelante, allá van todas Otra va para el otro lado, allá van todas Por eso muchas veces se le pone un cencerro Al carnero que guía las ovejas O la oveja que guía el rebaño Oh hermano querido, hermana querida Tú eres oveja delante del Señor No te dejes engañar Dios te ha dado inteligencia y sabiduría Y espíritu de discernimiento Para ver quién es el lobo Sí, No te dejes engañar Y tú Estimados amigos oyentes Que no eres de nuestra iglesia No eres tampoco evangélico Pero te gusta este programa No te dejes engañar Y cuidado Porque el lobo te puede ver Como si fueras una ovejita también Por eso ven al aprisco del Señor Ven al rebaño de Dios. Ven a este lugar que está el buen pastor. Él te cuidará, te ayudará, te guiará, te alimentará, te cubrirá y te defenderá. Sí, te convido a que vengas al rebaño del Señor. Mañana voy a continuar con esta misma predicación porque se nos acaban los minutos en esta radio emisora Es un sermón tan relindo que dios nos ha presentado esta parábola de la oveja perdida mañana voy a hablar posiblemente de la oveja perdida día miércoles que dios les bendiga amén En este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tú eres el buen pastor, tú eres nuestro Pastor. Yo me denomino, y usted lo ha dicho en su Escritura también, que somos sus pastores que usted ha puesto en esta tierra. Señor, pero usted es el pastor perfecto oh Dios mío a ti nos allegamos Padre Celestial para que con tu callado nos guíes, nos dirige tu callado es tu palabra que nos guía, que nos corrige que nos defiende mi amado Señor en esta mañana yo oro y clamo por todos nuestros amigos todos aquellos que están en sintonía Dios mío bendígales y ayúdenles Protéjales como el buen pastor. Muchas veces, Señor, no tenemos protección de nadie. Nos sentimos solos y solitarios en esta vida. Pero usted, nuestro pastor, que nos cobija y que nos abraza y que nos abriga, Señor. Que así sea. Mi Dios amado, aquellas ovejas dolientes y enfermas, dele la sanidad, mi Señor. Como aquel corderito lastimado, usted tómelo en sus brazos mi Dios amado, y sáneles, y dele la bendición para que tengan una vida próspera, y para que sean bendecidos por su mano poderosa. Se lo ruego y se lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén, Jesús. La dirección de nuestra iglesia es José Victorino Lastarria, Número 630 Segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda José Vitorino Las Tarias 630 La iglesia apostólica Unicista de Chile Estaremos esperándole Vaya que Dios le va a bendecir Hasta mañana Si Dios así lo permite Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, Se despide con la paz Del Señor Jesucristo Amén